Bailable, viernes. Miguel Roth, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Buenos días. Bien. Buenos días. ¿Cómo andas para sacudir caderas y cintura y todo eso? Eh, hay, que, hay que volver a practicar. Poner un poco de aceite y arrancar. Ah, Ajá. ¿estás no alejado? ¿Estás alejado? Estoy. Estoy, estoy <risa> un poquito <risa> ¿Estás distanciado. ¿Estás alejado o siempre estuviste alejado de la no. danza, del baile? No, no, para no, nada. No, muy bien. Bien cumbiero en su ah, momento. Ah, mirá. Sí, claro bueno, bueno, bueno ahora hay que aceitar un poco Y creo que esto, lo que se viene Es una buena oportunidad para hacerlo también. Buenísimo, lo que Muy se bien. viene Y por eso Miguel Roth está acá Y vamos a, a conversar eh, Es el, el Pampadoc Fest Ya podemos decir un clásico Que así sea ¿Sí? De, sí. El, del, ¿Es el cuarto o el tercero? cuarto El cuarto Arranca vamos. el 10 de abril eh, Y contá, contá, a ver ¿Con qué expectativa? Eh? Vamos a vamos a describirlo Porque no sé si necesariamente Quienes nos escuchan saben Que es el Pampadoc Fest es el Festival Internacional de Cine Documental que hacemos en Colonia Santa Teresa. Uh -huh. Y nosotros sacamos chapa desde el pueblo de que es el único festival internacional que tiene La Pampa. Así y que, seguro que sí. Claro sí. claro que sí. Y, y bueno, justamente de eso se trata, de un festival internacional en un escenario no tradicional como es una comunidad rural. Y claro, nosotros contamos desde la primera edición que abrimos las puertas, abrimos las tranqueras, decimos, uh -huh. para que nos acompañen a vivir... Un evento de este tipo en un pueblo. ¿Qué es este, este tipo de eventos? Como vemos en, en, en las grandes pantallas, ¿no? esto de, de, de tener proyecciones, películas de otros países, cineastas, realizadores, periodistas, eh, en un pueblo en este caso, y es un punto de encuentro. De eso te, se trata también. Un punto de encuentro no solo para ver buenas películas, sino también para tener la oportunidad de capacitarse, ir a charlas abiertas, masterclasses, eh, talleres... Y un punto de encuentro en el que podamos dialogar como vecinos, entre vecinos y también con las visitas, con amigos cineastas, realizadores, eh, documentalistas que van a estar con, con nosotros ahí. Ya, ya lo has contestado muchas veces. Pero volvé a decirlo, eh, ¿cómo surgió esa idea y por qué se te ocurrió esto que parece una locura? Si, si lo contás, eh, imagino que la primera vez que lo contaste te dijeron, ah, ¿qué estás nah, diciendo? Nah, qué flashero. ¿no? Eh, la realidad es que es, es una cuestión comunitaria, no es que es cosa mía. Es es el pueblo, es Colonia Santa Teresa que realmente cree en este tipo de iniciativas. Nosotros veníamos trabajando en una agenda cultural de talleres, eh, de apoyo a la peña local, municipal, uh -huh. eh, que sigue activa desde hace años, al grupo de danzas alemanas, porque es una comunidad eh, de origen ruso-alemán. Sí. Eh, a ver, estas actividades son regulares y queríamos sumar, complementar con otro tipo de talleres culturales, artísticos, y apostamos a, a, en el marco del centenario, fue del pueblo, a tener un evento lo más significativo posible, creíamos que un festival de este tipo, de cine documental, cine basado en hechos reales, podía ser algo más que original. Además nosotros, digo, gente que, que, que estamos en el pueblo, que vivimos allí, también nos dedicamos a la realización de, de documentales. Con un grupo de colegas amigos, no todos vivimos en el pueblo, pero yo sí estuve viviendo muchos años por allá, eh, Pusimos la sede de nuestra plataforma de periodismo narrativo, que se llama Angular, con quienes hacemos documentales, en el pueblo de Santa Teresa. Entonces era nuestro lugar de encuentro. Y ya hablábamos con vecinos eh, acerca de lo que hacíamos y dijimos, estas es, esta, es, esta es nuestra casa, es un buen lugar para hacer esto. Y surgió esta idea gracias a que la comunidad ha apoyado un montón de iniciativas y es protagonista de este festival, cada vez más. Y claro, vamos aprendiendo esto, ¿no? Juntos con la comunidad de que, a ver, esto que hicimos el año pasado en la edición anterior, eh, no convenció tanto. Esto estuvo bueno. Eh, acá podemos aprender, mejorar esto, lo siguiente. Eh, y por eso digo cada vez más, es, es protagonista. El, eslema, el lema de nuestro festival es el Pampadoc Fest, el festival en el que vos también sos protagonista. Por eso la la alfombra roja, que habitualmente se extiende en los festivales para los cineastas solamente y todos uh -huh. los demás quedan a los costados sacando fotos en la alfombra roja nosotros la extendemos para los vecinos y las vecinas También para los, la, los cineastas que nos acompañan, no que puedan pasar, pero eh, de eso se trata. Y, y, y también está bueno que cuentes, Migue, eh, porque ustedes también, además del festival, han organizado laboratorios para personas que tuvieran proyectos para terminar su proyecto sí. en Colonia Santa Teresa. Ah, sí, tal cual. Eh, Laboratorio de Incubación es un proyecto uh -huh. que comenzó en la edición pasada. Se trata de lo que estabas describiendo vos, Juani, es proyectos que están en desarrollo, documentales que están en desarrollo, que puede estar en una fase inicial o más avanzados, tienen la mentoría de un cineasta especializado. En este caso, en la primera edición y en esta, es Tato Moreno, que es un gran cineasta, grosso, es mal, un grosso, mal. que además es el director del Festival de Cine de Transhumancia, sí. el Festival Pasturas que se hace en Mendoza, en Malargue. Eh, él va a estar en esta nueva edición mentoreando, curando proyectos de cineastas Y en esta edición tengo eh, la alegría de decir que los estudiantes seleccionados son, digo estudiantes porque los proyectos que se presentaron son justamente de estudiantes avanzados de periodismo de Bahía Blanca. Todos. Los tres proyectos que quedaron en selección son de, de chicos de Bahía Blanca que recibieron la noticia de, con una alegría superlativa por todo lo que ha estado pasando ¿no? eh, eh, Más allá de que ellos venían trabajando en sus proyectos, eh, todo lo, lo, lo que sucedió semanas atrás, claro fue un bajonazo muy grande claro. y algunos quedaron en standby con su carrera mm. y con su, con su proyecto. Eh, y ahora esto les es un aliciente y además en articulación con la Universidad de Bahía Blanca, Eh, los estudiantes también vienen al festival a recibir una curaduría. Este es uno de los proyectos que tenemos, ¿no? Eh, y, y que nos da alegría porque, claro, se gestan proyectos que después cuando terminan pasan a, a grandes festivales eh, o... o Tra trasladan historias que no son habituales que no son del cine comercial uh -huh. que se ve en las pantallas de los cines tradicionalmente, eh, llegan a, a otras comunidades que no necesariamente tienen esas oportunidades eh, eh, Este festival, el Pampa Dog Fest, está está rankeado como un festival internacional sí. y, y además lo lindo que tiene es que los realizadores y no son realizadores solamente de la Argentina por eso es internacional, claro. tienen muchas ganas de participar sí. y, y, y han sumado muchísimos desde, desde el comienzo cuando empezó el, el, el festival hasta el último, habían sumado muchísimos sí. este, Cada participantes. Vez más, sí. Este año, ¿cuánto es? Más de 500 películas inscriptas. Es lo montonazo. cual montonazo. Es, es, es muchísimo. Impresionante. A ver, es la cuarta edición que estamos construyendo. Claro, sí, sí. Eh, Todavía hay un camino largo por recorrer. Es más, gente que tiene mucha experiencia, directores en festivales. Eh, <coughs> dicen, y de todos lados, además. De, de todos Una lugares. diversidad total de, de lugares. Siempre no, nos comentan otros directores, Hay cinco ediciones con las que ustedes tienen que trabajar fuerte, construir su festival para que tenga una identidad. A partir de ahí empieza como a, a darse a conocer, a tener más presencia. Uh -huh. Nosotros hemos venido creciendo un montón. Superar los 500 documentales inscriptos es muchísimo, además de los cinco continentes. Nosotros tenemos aquí eh, una lista de los que fueron este año, más de 40 países representados. Lugares tan diversos como, no sé, Congo, Eh, Corea del Sur, recibimos películas de Costa de Marfil, de Senegal en África, es más, claro, nosotros recibimos todo ese caudal, no quiere decir que vamos a pasar durante todo un año todas esas películas, hay una selección oficial, por eso lo claro. que decía Juan y recién, está rankeado el festival, sí, claro que sí, por eso es un festival internacional que tiene que cumplir con determinadas características, claro. tenemos un jurado de, de prestigio, son nueve jurados este uh -huh. año, porque son tres por categoría eh, y ellos eligen las películas que a su criterio eh, forman parte de la selección oficial eh, y este año en la selección oficial por ejemplo tenemos una película de senegal eh, tenemos una, una serie de películas españolas porque españa participa muchísimo eh, también hay una chilena hay una película argentina hay dos películas argentinas y hay una película o que quedó elegida en la categoría largometraje es? que se estrena Las Apariencias ¿El viernes uh -huh. se estrena hoy? Se est eh, no, no, no, no, el, la semana que viene Ah, bien Sí, sí, se estrena uh -huh. la semana que viene Las Apariencias en en el Festival de Colonia Santa Teresa que es una película pampeana de Nicolás Unichuk Es el 11, claro El 11 uh -huh. ¿De sí, Nicolás Unichuk? No, el 10 el 10, el, ah, sí, el, sí. el jueves si no, entonces Sí, el jueves ya se, se estrena Bien, jueves 10 Claro, eh, cuando, cuando arranca el festival Bueno Y, y escúchame, todo eso, también para, para gente que, que quizá lo está escuchando por primera vez y que lo quiere conocer, ¿dónde se ve? ¿Qué infraestructura hay? Y, y, qué, ¿Cómo está cuidado ese lugar, esa sala? A ver. es Tenemos todas las actividades de este año por las cosas que hemos ido aprendiendo también, van a estar nucleadas en el predio del Club Colonial, que es un predio, pueden dar cuenta quienes lo visitaron, un predio muy bonito. Uh -huh. eh, vamos a nuclear todas las actividades de las proyecciones, la sala sería, para ver las películas. En ese lugar vamos a tener música en vivo también, Y allí es donde va a estar eh, el patio de comidas, el patio cervecero, todo atendido por sus dueños. Sí. <risa> las comisiones del pueblo. Es impresionante cómo participa el pueblo. Sí, claro, eh, claro. Eh, eh, es un ajeno, cada no, pero, más, pero, claro. pero es impresionante. Yo tuve sí. la posibilidad de ir al primero, que cuando, cuando vos decís... ¿En qué año no, fue el primero? Eh, en, el, en, la, en, en pandemia fue el único festival con presencialidad en pandemia 20, ese ¿20 año. o 21? En el 20... ¿A principio de 2021? 2021, sí. diciendo bien, sí. Sí, y, y, y la gente, la participación del pueblo... Es genial, porque uno dice, bueno, qué sé yo, capaz que le dan un poquito de, de resquemar, película, claro. documental, ¿viste? claro de otro lado. No, es, es, está lleno, todo, todo el tiempo lleno. Claro, sí, y, sí. Y hay mucha participación. Lo, lo, se apropió del, del festival, sí, pueblo, y, auténticamente. Claro. Es que si no, no se podría realizar. Uh -huh. Si si este festival eh, efectivamente no fuese del pueblo, eh, no, no podría llevarse a cabo. Eh, están trabajando las comisiones preparando las cosas hace rato. Las cosas es... Comida muy rica, tradicional, eh, y, y todo para que también pueda ser a precios populares, eh, las comidas. Este año la edición, también por los aprendizajes que hemos tenido, se decidió hacer todo con entrada libre y gratuita. Ajá. Porque queremos que vengan más vecinos. Porque a veces también desplazarse eh, desde, supongamos, Oatre, Macachín, sí. desde Huatraché, sí. desde acá, desde... Mm. Es un es un movimiento pero queremos facilitar las cosas justamente dijimos bueno la gente que, que apuesta por nosotros nosotros también queremos eh, abrir las tranqueras para que para que nos acompañen con más facilidad especialmente en estos momentos van a ser las entradas libres gratuitas buscando que también acompañen con, con las ventas eh, con las compras eh, de las comidas que van a ser a precios populares, con las bebidas. Sí, sí, sí. Todo en este en el predio del Club Colonial. No todo, Vichy. Bueno. Hay todo, Bichi. Hay cerveza artesanal. Hay, hay una hay una hay una fábrica de lácteos que me llama que se llama La Nata, que, que, que La no, Nata. La la nata, no. la Nata. <ríe> la nata sí, sí. George. Este, que tiene unos quesos que están buenísimos. Está buenísimo en papelito el programa y además eh, en pampadocfest.com, pampadocfest.com, entran en la, la página también, está cuidadísima, estéticamente, mm. eh, completísima con toda con la toda información. La Su, eh, y también en las redes sociales. Eh, en redes nos, sociales que también. Que nos sigan ahí porque vamos actualizando, subiendo stories ahí en Instagram, en Facebook, que nos acompañen porque también es bonito que, que puedan... Con no solo conocer, sino también comentar. ¿Por qué digo esto? Este año, por ejemplo, tenemos un staff joven. Por primera vez, eh, si bien hemos tenido un montón de participación de chicas y chicos del pueblo, este año se, se realizó y se viene realizando una capacitación para un staff joven del pueblo, chicas del pueblo. Digo chicas porque es el grupo que quedó, eh, son, son todas chicas que, uh -huh. cu que cumplieron con, con toda la capacitación y que están aprendiendo a cómo se gestiona un festival Porque son la, el presente y la, y la próxima generación que esperamos continúe con este proyecto. Y, y cuando ellas subieron las stories y, y, y, y vieron que la gente comenta eh, hacia la identidad de este proyecto. Más vale, más vale. Entonces que ustedes participen y que por ahí pongan un like o que digan, che, me interesa esto, quieren conocer, pregunten. No solo una cuestión de engagement que dicen no en las redes de, de, de generar más, sino porque realmente hace que haya un interés y la gente vea que realmente está bueno lo que están haciendo, uh -huh. realmente está bueno. Eh, pregunta central, eh, este festival lo que tiene de distinto es que se hace en un contexto económico eh, Muy tremendo y no solo económico, me permitiría decir que hay como una una atmósfera de, de algunas tendencias filosoficistas o de, sí. después podemos describirlo eso, pero sí. pero hay un clima este eh, incómodo para lo sí. cultural, para la libertad de expresión. Contá qué significa encarar ese momento. Se habla de batalla cultural ¿no? y que se que se presenta en diferentes eh, frentes y en diferentes formatos. Nosotros lo vivimos, sin duda, en, en una comunidad rural. ¿no? Esto no se trata de solo de, de que en las ciudades se da, eh, para, para las poblaciones más pequeñas también. ¿Y cómo buscamos de alguna manera tal vez resistir a eso Desde, desde lo creativo desde, lo, desde la construcción en la des, con la descentralización de la cultura para nosotros esa es la apuesta más fuerte eh, que, que el proyecto se geste permanezca en el pueblo y que convoque a, a, claro. a pensar un cine más reposado esa es nuestra gran apuesta por ejemplo en un momento donde de todo pasa mucho más rápido donde no, tenemos una sobrecarga informacional una infoxicación que mejor que tener la oportunidad de tener un punto de encuentro presencial, donde nos encontremos con gente conocida, desconocida, con realizadores, a ver algo juntos, a pensar, porque esa es la yo creo que eso es lo distintivo del cine basado en hechos reales, el cine documental, que tiene una clara intencionalidad reflexiva, te te obliga a pensar, te obliga a parar un toque. Estés de acuerdo con lo que estés viendo, no estés de acuerdo, te obliga a te, te interpela no va tan tiene otros ritmos no es un cine que va rápido es más reposado entonces te lleva a, a conversar a, a mirarte con el otro y, y esa es nuestra apuesta hacerlo incluso con la como tan mentada descentralización de cultura hacerla real que, que se, se puedan gestar este tipo de eventos en este tipo de contextos tan hostiles tan tan críticos en una comunidad rural que la gente que, que vive en poblaciones pequeñas tenga la oportunidad también de ver un, un cine de esta calidad en su propia localidad o en, en un pueblo vecino. Que no tenga que trasladarse 500, 200, 100 kilómetros para tener eh, un evento artístico. Que, que sea real, apostamos a eso. Y que los chicos y las chicas eh, que también participan, los jóvenes, los niños, porque es un evento que, que va en todas las franjas etarias participan, eh, tengan la chance de este tipo de contenidos en su lugar también, ¿no? Es, es, es nuestra apuesta. Eh, sí es cierto que mm, vivimos en, en contextos donde hay discursos de odio eh, y, y que se, que se exacerban desde, lo, desde los medios. Bueno, nosotros mm, creemos que la oportunidad de encontrarnos y de escucharnos contra, lo contrarresta, justamente. Y además también tenemos la oportunidad de charlas abiertas con especialistas. Este año va a estar, por ejemplo, Ana Cacopardo. Es una extraordinaria documentalista. Para mí, es de, de las voces femeninas en Argentina, una de las mejores entrevistadoras que existe uh -huh. hoy en Argentina. Ella es la, la autora de Historias de Vidas, una sí, serie sí, muy sí, conocida sí, sí, sí. que además tiene un podcast hoy por hoy. Para mí, yo, yo escucho mucho podcast, me encanta. Ella tiene un podcast que salió, que está ahora emitiéndose, que se llama Los monstruos andan sueltos. Extraordinario. Ella va a estar con nosotros para hablar justamente de estas cosas. Vivimos en contextos hostiles, nuestras narrativas en lo cotidiano ¿no? no hablamos solo de es una charla para especialistas para cineastas no no es para las comunidades ¿Cómo en estos contextos nuestras narrativas pueden contrarrestar los discursos de odio estamos hablando de Ana Cacopardo en colonia santa teresa en una charla abierta libre y gratuita eh, creo que es una de las eh, es un claro mensaje de, de, de, de lo que queremos transmitir. proponer transmitir sí sin duda Bueno, buenísimo, Miguel. Eh, no dijimos las fechas. No, bueno, eh, en el arranque dijimos arranca el 10, ah. ahora, ahora cerrás como, como quieras recomendando algo que, que consideres que eh, vale la pena como frutilla de todo ese postre o, o lo que sea, eh, más vale. Eh, eh, me quedó por ahí una mirada, eh, ¿hay una política pública que intervenga en, en todo esto o, o más o menos? La estamos buscando. Ajá. Es decir que no la hay. Esto lo digo yo. Eh, es que pasa que podríamos analizar desde de cuál. No, uh -huh. desde lo nacional no, uh -huh. sin duda. Y, es que ¿Y en la ya, provincia? Ya más, lo dábamos más, por hecho. No, así, en nacional ahora es que está, como que estamos acostumbrados a que en este contexto... Uh -huh. No, no, no, ya lo damos por hecho. Pasa que no se trata solamente de que no está, sino que incluso eh, se obstruye. Claro. Eh, ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque no se facilitan las cosas. Nosotros, por ejemplo, en los años anteriores habíamos tenido presencia de, y apoyo del Inca del Instituto Nacional de Cine de Argentina eh, viajó el presidente y el segundo de Inca sí. estuvieron en sí. el sí. festival eh, nos acompañaron, apostaron, apoyaron el festival y, y fue buenísimo y, y de diferentes maneras porque también nos habilitaron a que eh, nos pasaran los contactos de otros realizadores que hoy por hoy están en el festival acompañándonos también, cineastas eso ya sabemos que desapareció como tal lo eh, Ya, ya sabemos la, lo que pasó con el Inca. Uh -huh. Nosotros hoy no contamos con ningún tipo de apoyo uh -huh. a nivel nacional. Y eh, los festivales están cayendo incluso. Tenemos festivales hermanos con quienes estábamos creando una red, sin ir más lejos, el Festival de Ayacucho, que también era de cine rural, que no pudieron continuar. No pudieron hacer este no año, por ejemplo. No, ya no pueden. No, no pueden continuar. ¿Y a nivel provincial? Y a nivel eh, provincial es lo que decíamos. Estamos buscándolo. Porque en años anteriores... Eh, desde la Secretaría de Cultura con, con Adriana eh, con, Adriana con es Adriana Dini, Maggio exacto, sí, y, y Dini Calderón, y Calderón sí. eh, logramos establecer este vínculo tan bonito eh, de, de, de, de acompañamiento el festival es es el único festival internacional que tiene <risa> la provincia entonces se entendió como tal eh, y, y se respaldó y por eso pudimos hacer también lo que hicimos Ajá. Hoy por hoy estamos aún construyendo ese ese vínculo han cambiado claro las la autoridades dinámica, de cultura cambiaes y, y esperamos esperamos eh, acompañamiento hay cosas que, que creo que es importante saber que es somos un proyecto en gestación aún son cuatro ediciones esta es la cuarta estamos construyendo uh -huh. la cuarta nosotros creemos realmente que tiene mucho potencial y no lo decimos nosotros como pueblo lo dicen las personas que nos visitan Este año están viniendo realizadores de otros países eh, porque se enteraron del festival, les voló la cabeza y por ejemplo, el realizador, el director de Ari, que es una de las películas que quedó uh -huh. elegida, viene desde España, exclusivamente se viene para para, acá, el festival, para esto. Exclusivamente para uh -huh. esto. Y viaja hasta Santa Rosa y y se genera todo un movimiento. Claro, hay mucho potencial en el festival. Pero también estamos aprendiendo. Y para nosotros es importante decir, estamos construyéndolo y, y realmente tenemos toda la disposición de aprender de cuestiones que no nos salieron bien en otras ediciones. Esperamos que eso se entienda, de que se entienda de que estamos construyendo el festival que tiene potencial y que re-necesitamos como pueblo que nos acompañen. Esperamos que así sea, realmente esperamos que así sea porque lo necesitamos. Buenísimo. Miguel Roth, gracias por venir, por estar, por charlar, por la lucidez, por la iniciativa, por el laburo más que por la charla con nosotros. Y cerrá como quieras, invitando formalmente, recomendando, etcétera Del 10 al 12 de abril, en Colonia Santa Teresa, es un pueblo que está al sur de la provincia, porque me preguntaban, y es verdad, hay que, hay que contarlo, estamos entre Huatraché y Darreguera, en esa zona. Eh, los vamos a esperar, con las tranqueras abiertas, con el corazón dispuesto para charlas, masterclass, actividades de capacitación, buena comida, patio cervecero, cosas para los niños, cosas para los adolescentes, cosas para la tercera edad, y ver buen cine, muy buen cine, un cine que no es comercial necesariamente, que no se ve en otros lugares. Pueden encontrar toda la selección oficial ya publicada en pampadocfest.com y los esperamos allí, con el corazón dispuesto, como decíamos. Y acá dan cuenta de que es así. Acá estamos en esta mañana de, de película.